Pues son las nueve en punto de la mañana, les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, viernes 11 de diciembre. Cuesta doblegar la curva de contagios en la Comunidad Valenciana. Hoy conoceremos los datos actualizados por municipios y sabremos si la tasa de incidencia sigue descendiendo como está ocurriendo en todo el país. De momento, en el parte dado ayer por la consellera de Sanidad, Elche vuelve a aparecer en la lista de los brotes con tres, dos de... ...origen social con ocho contagios... ...y uno de origen laboral... ...con cuatro casos positivos... ...el director del Hospital General... ...Carlos Gosálvez... ...ya lo han escuchado ustedes en el programa... el un buen día... ...pidió ayer a la ciudadanía prudencia... ...de cara a estas Navidades... ...para poder bajar esa... ...presión asistencial que soportan principalmente... ...en la unidad de cuidados intensivos... ...donde atienden... ...una media de 8 pacientes con COVID... ...veremos si este puente del pasado fin de semana... ...tiene incidencia en la evolución de la pandemia... ...como ocurrió con el puente del 9 de octubre... ...que hubo un repunte... ...lo sabremos sobre las 10 y cuarto de la mañana... ...en nuestra ronda de noticias... ...en la que vamos a repasar la actualidad local... ...y las previsiones informativas... ...de esta jornada de viernes... ...también hoy hablaremos en unos minutos... ...con el reelegido presidente... ...de la Asociación de Viveristas, Francisco Agulló... ...y a las diez y media con el presidente... ...de la Asociación de Desenvolvamento del Camp Delche... ...Pascual Serrano... ...con motivo de la firma del convenio de colaboración... ...que tuvo lugar ayer... ...en el Ayuntamiento de Elche... ...también estaremos pendientes de poder entrevistar... ...a responsables de la Asociación de Hostelería... ...por la reunión mantenida con el Presidente... ...de la Diputación Provincial... ...y hoy en nuestro Rincón Cultural... ...lo dedicaremos al Niño de Elche... ...que publica este mismo viernes, nuevo disco... ...la distancia entre el barro... ...y la electrónica, siete diferencias... ...Valdelo... ...Marianas... ...el Niño de Elche que recibió... El pasado domingo, en el acto institucional de la Constitución española, la medalla de plata del bimilenario que no pudo recibir de manos del alcalde por estar de gira. Y ahora nos vamos con otra música, la que dedicamos cada día desde que comenzó este mes a la Navidad. Hoy toca de nuevo escuchar la voz de Fran Sinatra con Santa Claus. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He is making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. When you're sleeping, he knows when you're awake He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake Oh, you better watch out, better not cry, better not pout I'm telling you why, Santa Claus 4 Si mañana volviéramos a estar confinados, ¿podría tu empresa seguir funcionando? M2D te facilita las herramientas y trabaja contigo para que ello sea posible. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos con más música. Vamos ahora con la versión que nos ofrece Marcela Morelo con las los palmeras de La Vida es un carnaval.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 Pues cuando son las 9 y cuarto de la mañana y antes de la primera de las entrevistas programadas, vamos a escuchar todo un clásico, el que nos regaló hace ya décadas Tom Jones.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 that no man could free At break of day when that man drove away I was waiting I crossed the street to her house and she opened the door She stood there laughing I felt the knife in my hand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 ...con Rosemary Alonso. Pues cuando son las 9 y 19 minutos de la mañana... ...y tenemos casi 16 grados de temperatura... ...vamos a hablar del sector de los viveristas... ...porque la Asociación de Empresas Productoras... ...de Plantas de Vivero de la provincia de Alicante... ...celebró hace unos días su asamblea... ...y reeligió de nuevo por unanimidad... ...a su presidente, Francisco Agullo Valero. Él es ilícitano y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...a quien volvemos a darle la enhorabuena por su reelección... ...y además por unanimidad, Francisco. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Algo tiene que estar haciendo bien para que vuelvan otra vez... ...a confiar en usted, con el fin de que... Eh, continúe cuatro años más eh, cogiendo las riendas a esta asociación bueno la asociación eh, ya tiene 17 creo que son 16 17 años y la verdad que ha ido creciendo con el paso de, de los diversos presidentes se ha ido se ha ido eh, relanzando nuestra nuestra poder de convocatoria que tenemos a nivel a nivel nacional y poco a poco pues se va escuchando un poquito más nuestro sector que, que está siendo ya importante a nivel nacional y, y a nivel internacional. ¿Y qué importancia, qué peso tiene Elche? Porque creo recordar que no es el usted no ha, es el único presidente ilicitano de de esta asociación provincial. <risa> Perdón, es que escuché mal, perdona. ¿Qué peso tiene Elche en la asociación? Porque creo recordar que usted no es el primer eh, presidente ilicitano. Ha habido otros también de Elche. Bueno, exacto. Eh, los presidentes que han pasado por Bane, todos han sido ilicitanos. La asociación surge en Elche, aunque sea de la provincia, y el 70-80%, el 80% de los socios son de, de, nuestra, de nuestra ciudad y de la comarca, así que que el peso de, de Elche pues, sí, ha sido siempre importante, porque todos los socios han sido licitados. ¿Y cómo está el sector de viverista en Elche? Eh, porque el agua de calidad, eh, ¿ustedes la tienen garantizada, y también en cantidad suficiente, en coste que puedan asumir? Bueno, garantizada nunca está. Estamos con la guerra política que siempre está que guerra política que no nos permite tener una... Una total garantía con el suministro de agua gracias a las circunstancias climatológicas en los últimos años nos han hecho que llevemos 23 años sin un sin un estrés hídrico lo que ocurre que por lo que estamos viendo en los últimos meses eh, los gobiernos de castilla de castilla la mancha están cada vez insistiendo más en bajar el caudal ecológico y con, con esto con este tipo de política que se está llevando a nivel nacional y a nivel de la comunidad de, de, de Castilla, lo único que van a hacer es, si se consigue bajar el caudal ecológico, es que nos quedemos sin agua y sin agua nuestro sector no va a poder funcionar en, en Elche y con lo que ello conlleva, la pérdida de numerosos puestos de trabajo y, y, un, y un, un una forma muy, muy muy fea de determinar de un sector que sufre y ha sufrido muchísimo en los últimos años en hecho siguen por tanto atentos a las alegaciones que están presentando a los planes de cuenca hidrológicos eh, y a la propuesta del ministerio de incrementar ese caudal ecológico en el trasvase tajo segura eh, que sí. podría cerrar el grifo en las en los próximos años de aprobarse esa propuesta Sí, eh, también te tengo que decir que a través, nosotros estamos intentándolo por todos los medios y todo lo que está en nuestras manos. Vale también pertenece al CIRCO, a CEDERCO, que es la Asociación de Empresarios de, de Elche, que, que eh, se ha hecho un foro un foro a nivel de la comunidad valenciana, en el cual pertenecemos, y en el que se están haciendo alegaciones y se está, sinceramente, luchando muchísimo por, por defender nuestros intereses uh, en el plan nuevo de el plan de, de el plan de riegos nuevos que es que es, tiene que aprobarse en los próximos meses y eh, estamos luchando y presentando alegaciones lo que no sé pues, todavía a dónde llegaremos porque sinceramente esto es todo político no es no es nada empresarial el, es una lucha política uh -huh. en la que poquito podemos hacer nosotros sinceramente y de es de mi lo... opinión muy personal. Claro, y como presidente de esta asociación, de lo que sí pueden hacer, ¿qué retos son los que ahora afrontan este segundo mandato? Pues sobre todo eh, consolidar Elche a nivel internacional, seguir consolidándolo. Eh, ha costado mucho, porque sinceramente en los últimos 15-20 años hemos tenido que transformarnos muchísimo ...por las diversas crisis que hemos que hemos tenido... ...nuestro sector ha sido muy castigado... Y, ...y el reto más importante que tiene BAME... ...en estos momentos es se, es consolidar... ...el sector de la planta de recuperación... ...y la planta ornamental en Elche... ...a nivel internacional... ...ese es el, el reto más importante... ...que se está consiguiendo... ...con el esfuerzo de todos los socios... ...porque sinceramente... ...el producto en Elche cada vez es mejor... ...cada vez hay más diversidad y cada vez vienen más clientes a, a comprar a, a nuestra a nuestra ciudad. Quizá la, la venta al exterior puede ser la supervivencia, porque mmm, tienen ya demasiada oferta, demasiados viveros en el cam de Elche, para eh, responder a la demanda del mercado nacional o el mercado provincial. Bueno, Romario, lo que sí que es importante es que, ...que se siga trabajando como se está trabajando... ...porque estamos haciendo un tipo de planta y una calidad... ...que gracias a Dios... Eh, ...el producto se vende... ...entonces... ...esto es muy importante... ...los socios tenemos claros... ...todos los viveristas en elche ...tenemos claro que vamos en el buen camino... ...todos tenemos claros también... ...que... Eh, ...unidos como estamos en este momento... ...porque la unión que tenemos hoy en día... ...entre los viveristas de Elche es importante... Es quizás sea una de las de, la, de los puntos más importantes porque a la hora de, de, de atender a clientes eh, la competitividad siempre está pero tenemos una ayuda entre nosotros a que si no tenemos un producto nosotros lo tiene nuestro vecino e intentamos que el cliente nunca se vaya sin el, el, el total la totalidad de los, de los productos que necesita. eso tenemos unión eso es muy importante y se ha conseguido en los últimos años y espero que no, lo, que no se pierda. Eso es lo, lo que yo me gustaría que en estos próximos cuatro años se lograra. Y para hacernos una radi una radiografía de la evolución de este sector, eh, eh, los viviristas nacieron ustedes con la palmera, con la palmera datilera, luego trajeron otras especies de fuera, que por eso muchos los responsabilizan de la entrada de las plagas como la paisandisia o el picudo rojo. Bueno, sí, eso es una... Una verdad a medias, porque si la planta ha entrado aquí, eh, sí puede ser que haya entrado por por culpa de los viveristas, entre comillas, pero también tenemos que decir en nuestra defensa que cuando esa plaga entra, eh, nosotros sinceramente tampoco es que podemos hacer nada, porque cuando la planta entra a en nuestro país, nosotros pasamos todos los controles fitosanitarios, entonces eh, no sé dónde está el error, pero qui quizás… Eh, eso se hizo mal en ese momento, no sé, sinceramente, cómo poder defender esa situación que tú me preguntas, pero sí que puedo decirte que se paralizaron las, las importaciones, se controla muchísimo la entrada y, por parte de los viveristas, quizás seamos los más concienciados en que esto vaya cambiando y ahí están los ejemplos de que eh, nosotros tenemos controles fitosanitarios cada 30-35 días en nuestras instalaciones, las instalaciones de los viveros de Elche están totalmente eh, sanas y luchamos porque eh, sigan estando sanos los campos alrededores y, y todos los, los sectores o sea las importaciones hemos aprendido de los errores las importa se ha puesto freno a esa importación que quizá estuvo descontrolada en décadas anteriores ahora está controlada y qué y qué plantas son las que importan ustedes no no no es perdona no es que estuvo descontrolada es que no se era nueva y nosotros tanto nosotros como las autoridades, como son son riesgos que corre la globalización de los países, que es un riesgo que corremos porque hablamos de plagas, pero imagínate lo que está pasando en este momento a nivel a nivel mundial. ¿Quién puede prever el problema que ha habido con, con, la, con la situación sanitaria? No es comparable, pero sí que es se puede se puede medir qué cómo controlas esta situación. Entonces, no es que estaba descontrolada, eso tengo que tengo que que dejarte claro que siempre desde parte de las autoridades fitosanitarias como por parte de los viveristas es un descontrol que viene originado por la globalización creo vamos hago mi opinión y ahora que qué plantas son las que ustedes están importando qué, qué es lo que maestro qué plantas son está... las qué plantas eh, siguen habiendo importaciones no pero de qué planta concretamente qué plantas importación se está, importación se está haciendo poca estamos estamos haciendo sobre todo el cultivo nuestro se está haciendo mucha recuperación de planta, como siempre se ha hecho en el, en el campo de Elche, recuperación de planta como granados, como olivos, como palmacias, recuperación de palmeas, y que ya con el paso de los últimos 20, 25, 30 años, los asociados ya tienen sus propias plantaciones y muchísimos de ellos ya eh, sobreviven con sus plantaciones, ya no tienen que, que importar nada. Se está importando muy poquito. ¿no? Se está importando algo de China, eh, un tipo de pi eh, bons size estás portando se está importando algo de, de a través de, de holanda de planta de sudamérica siempre con los controles fitosanitarios correspondientes es eh, cierto. ¿Y qué está ocurriendo eh, Francisco con, con los incendios? Eh, Les está preocupando que no se haya puesto freno a esos incendios supuestamente provocados en diversos viveros del Candeelh, el último hace dos días. Bueno, eso es una preocupación que, que la verdad que, que que nos está nos está castigando y muy muy duro porque ha habido ha habido dos dos Y dos factores muy importantes el primero ha sido que debido al picudo la venta de palmacias disminuyó muchísimo, por este hecho, los campos en Elche que muchísimos agricultores habían plantado palmeras al no venderse estas palmeras el tratamiento la cu el cuido de estas palmacias no se ha llevado como tenía que llevarse, muchos campos están sin poda y esto, unido a, no lo sé si sí, es que hay varias personas que están, o pirómanos, porque ya se han cogido algunos, y porque estos incendios son son provocados, porque siempre suceden cuando hay aire, siempre sucede por la noche. siempre Entonces, ante esta situación, estos dos factores, poco podemos hacer. Solamente ahora queremos reunirnos con, con la sociedad, con la policía, a ver de qué manera nosotros también podemos ayudar. A ver, a ver cómo podemos solucionar esto porque sinceramente lo que ocurrió el pasado miércoles martes eh, se quedó en nada con lo que podía haber sucedido ¿eh? porque sí, se ha hecho muchísimo daño pero podía haber sido si no es por la rápida intervención de los de, la, de las dotaciones de bomberos sinceramente el desastre podía haber sido muy importante ¿eh? sí que reccedieron las circunstancias terribles un aire eh, fuertísimo por la noche y después algo ha sido algo que es Dentro de la desgracia hay que dar gracias. Era, claro, podía haberse propagado rápidamente y sí había viviendas Mucho. había viviendas al, en los alrededores. Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, supongo que es otro asunto que, que ustedes tendrán pendientes, una mayor vigilancia, un mayor control en los viveros del Camp pero evidentemente eh, es algo… Claro, esto es muy difícil luchar. Claro, eh, es, es algo difícil. Que es, muy, es, es muy difícil luchar, eh, no, no podemos… No podemos poner un, un policía en cada en cada huerto. Es que es, es que es algo muy difícil. Y otro de los asuntos que me gustaría hablar con usted es eh, cómo se encuentra el palmeral del Camp Delch? porque hablamos mucho del histórico, pero ¿qué pasa con las palmeras del Camp Delch? Bueno, con las palmeras del Camp Delch, Quizá no sea yo la persona más adecuada para hablarte de este tema, yo te puedo dar mi opinión, es muy personal. Yo veo que, que las palmeras, pues... Se están manteniendo las palmeras según mi opinión tampoco lo veo descuidado el, el palmeral de elche lo que sí que he hecho en falta quizás sea una mayor eh, no sé cómo decirte una mayor complicidad entre los grupos políticos para que esto se lleve a de una de una de una cuando quiero decir de una significa que esto es un patrimonio que tenemos en elche que es un honor tenerlo y quizás no debe utilizarse como herramienta política y en muchas veces según mi opinión muy particular se utiliza como herramienta política o como pero que yo mi opinión es que lo veo bien ¿eh? desde mi punto de vista Es importante saberlo y cómo ha afectado este año de pandemia al sector Bueno, marzo y abril eh, sinceramente fue terrible para nosotros, estuvimos muy asustados, sinceramente porque pensábamos que la situación iba a ser desastrosa, como está siendo, a nivel de otros sectores. Pero tengo que decirte que, positivamente, eh, no vamos a llegar a las cifras de facturación del año pasado, pero sí que no podemos quejarnos en absoluto, porque otros sectores están muy, muy deteriorados y el nuestro este año ha sobrevivido. Ah, no podemos decir en absoluto que, que vamos a tener pérdidas, y esperamos que el 2021 pues se solucione todo este problema, todos los sectores puedan pueda reflotar y el nuestro por lo menos mantener el 2021 lo que hemos tenido de final de, de este desde mayo, junio, julio, agosto no ha sido malo, ¿eh? No podemos decir que ha sido malo, dentro de lo del pesimismo que teníamos entre la entre nosotros y que les ha hecho mantener las cifras adecuadas, positivas, el balance positivo de 2020. ¿El qué mercados han respondido positivamente? Pues quizás ha sido que como ha habido el confinamiento lo que ha hecho, eso es lo que he estado escuchando a muchos socios cuando hemos hablado, que el confinamiento lo que ha hecho es que muchos muchos propietarios de parcelas, propietarios de segundas residencias se hayan dado cuenta de su jardín, cómo lo tienen, en qué circunstancia lo tienen, y hayan apostado por renovar jardín, renovar plantas, renovar estructuras. Esto que ha hecho que las ventas, te puedo comentar, a nivel de eh, Alemania, Bélgica, norte de Europa, se ha vendido mucha planta porque eh, los jardines han ido brujando, los garden center han vendido. Entonces, nosotros hemos seguido produciendo y suministrando este producto. Asimismo, los jardines a los que nosotros suministramos planta más ejemplar no se han paralizado y este es el punto que tenemos más de incógnito para el 2021. Quizás las, las ventas a nivel de garden centers se van a seguir produciendo, pero no sabemos si los jardines, dígase países terceros, dígase Islas Baleares, donde vendemos muchísimo, si van a seguir haciéndose grandes jardines o si esto va a paralizarse. Esa es la incógnita que tenemos. hay mucha Pero gente... positivos hasta hoy positivo. Eh, esto también puede... Mucha gente que nos esté escuchando dicen, ay, sí que hay demanda, y usted ha comentado que están recuperando olivos, granados, supongo que es eso lo que le piden a, eh, eh, los países europeos, el, el árbol mediterráneo, supongo que para sus sí. jardines. Sí, nosotros sí, tienes que, que mentalizarte de que no so, somos un sector un poco particular, porque lo que hacemos es recuperar planta que el agricultor hace años lo que hacía era arrancarlos y hacer leña de este tipo de planta. Nosotros ahora vamos, le compramos el producto, le dejamos el terreno arreglado y recuperamos esta planta y le damos otra vez vida. Entonces, eso es lo que está suministrando nuestro sector viverista. Eh, los socios de BAME lo que el 70-80% de nuestros productos son plantas recuperadas según según socios, hay socios que hacen más, hay socios que hacen menos porque hay muchísimos otras em, eh, empresas de, de BAME que ya en los últimos 10 años se han especializado en hacer plantas m, de otro tamaño y otro porte y ya subsisten sin, sin ese tipo de de planta recuperada de campos, pero pero quizá la nuestra marca ha sido la recuperación de planta nuestro origen ha sido ese el origen del viverismo uh -huh. en la provincia de elche, en la comunidad de elche en la uh -huh. en la ciudad de elche o en la comarca de elche uh -huh. quizá ha sido pues, la recuperación primero de la palmacia luego del granado luego del olivo y esto ha conllegado un, un ciclo que hemos llegado a, a lo que tenemos hoy en día Sí, pero en el cine se ha reflejado precisamente la, eh, el expolio eh, o, o, ...o la pérdida de muchos árboles centenarios e incluso milenarios. de No, no estoy hablando del Camp de Elche, por eso le pregunto a usted... ...¿en el Camp hay alguna ley que, que proteja esos árboles especiales centenarios? Eh, ¿O el agricultor que no lo quiera, que quiera, no quiera ya su granado viejo porque ya no es rentable... ¿Lo puede, ¿lo puede dar para que se marche a Alemania o a otro país europeo? Sí, pero lo, lo que sucede es lo siguiente, yo te voy a explicar muy claramente. La ley surge porque hay un negocio en torno a las plantas, pero nadie se había dado cuenta antes de ese negocio, frente a las plantas, que estas plantas milenarias o centenarias se arrancaban, se hacían leña y se quemaban. Ahí no había ley. Llevamos 30 40 años donde no había ley. Podríamos quemar los árboles. Como ahora es un negocio arrancar una planta milenario-centenaria, hacemos una ley. No, hagamos la ley antes, ahora. Pero si ahora hacemos una ley, ayudemos al agricultor que tiene la planta centenaria y milenaria, ayudémoslo a que pueda seguir manteniéndola. Porque ¿de qué sirve una ley? Para no arrancar, pongamos un olivo de mil, de mil años, de 500 años, de 300 años, ¿de qué sirve la ley? Si tú no ayudas a ese agricultor a que pueda mantener el olivo que si con el precio del aceite no puede mantenerlo. ¿Este agricultor qué tiene que hacer? Seguir teniendo una planta milenaria en su campo, seguir gastando dinero para que la ley siga, ¿me entiendes lo que quiero decirte? La ley tiene que estar amparada por una ayuda a ese agricultor para que la puedo mantener y si no dejar dejarle libertad para que haga con su producto lo que él crea, creo yo. No, no puede surgir una ley cuando hay un negocio. La ley sigue, tiene que a la planta hay que protegerla siempre, no solamente cuando hay cuando hay un negocio. Porque antes nosotros aprovechamos la planta, la planta le damos una segunda vida. Sin embargo, hace 20 años la planta se, se quemaba y se, y se, se hacía leña y se quemaba. Entonces, Entonces no había leña. Claro, pero ahora me está usted confirmando que sí hay una legislación que prohíbe el arrancar un árbol centenario. Hay una legislación que prohíbe eh, arrancar ciertas eh, circunferencias de tronco. Ciertos, sí, sí, hay una ley, una ley a nivel nacional a nivel eh, de cada comunidad, la cual nosotros respetamos, pero no mmm, no estamos muy conformes con ella por lo que te acabo de comentar, porque al agricultor no se le ayuda. La claro. ley está ahí, no le dejan arrancar la planta, pero no le, no le ayuda, ni qué tiene que hacer este agricultor. Al final, ¿sabes lo que le ocurre a la planta? Como no se poda, como no se riega, como no se... ...se hace tratamiento fitosanitario porque el agricultor no puede mantenerlo... ...al final sí, muere, sí, entonces si se, se queda sea... la ley ahí escrita pero la planta muere. Pues me está usted hablando de lo que le pasó al palmeral de Elche... Eh, ...cuando no había ley, eh, el, la palmera las palmeras no eran rentables... ...y los agricultores las enterraban, cuando hubo una ley las enterraban... ...para esconderlas eh, por no enfrentarse a esa sanción... Y, y, y ahora que hay una ley que las protege pues los agricultores reclaman precisamente esa ayuda económica para seguir manteniendo un árbol especial singular y y evidentemente sí yo, yo eso lo viví, era muy pequeño lo viví no lo viví no lo viví bien no, viví bien, no recuerdo que bien pero sí que lo puedes meter dentro de, del mismo saco sí porque si sí, sí son plantas Sí, sí, sí en definitiva, sí, porque estamos hablando de tanta vez, en, sí. eh, en definitiva, la rentabilidad, la competitividad es importante el garantizarla para mantener el cultivo, pero también es importante proteger esos árboles singulares. Hombre, claro, claro, nosotros no estamos en, lo que no puede ser es que una planta, tú la dejes abandonada por una ley, la planta se muera y luego tú pasas la ley está allí. Muy bien, la ley está perfecta y la planta la tienes seca. Porque entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo protegemos la ley? Tienes que hacer una ley, pero ayudar al agricultor a que mantenga. Si tú quieres tener un patrimonio, tienes que cuidarlo. Y si tienes que cuidarlo y el agricultor no puede, habrá que haber medios eh, en medios eh, económicos por parte de, de quien haya hecho la ley para ayudar a estas personas a que mantengan la planta. Pues Francisco Agulló tiene mucho trabajo, por lo que veo. No solo tiene que reivindicar el agua de calidad y a coste asumible y suficientemente para pues eh, garantizar la continuidad de las plantaciones, también tiene que defender los intereses del sector frente a leyes eh, que usted ha explicado que son injustas y también tiene que reclamar mayor protección a los huertos y a los viveros del Candeelh por esos incendios provocados que se están produciendo. Mucho trabajo tiene usted en estos en bueno, estos años una junta una junta directiva, un, un secretario de empresa tama que nos que nos ayuda a a Gamet secretario, tenemos una junta directiva con cinco socios, uno de ellos ha incorporado a nuevo y sí que tenemos trabajo, pero quizá lo más es lo que quería que quedara claro, es la unión que tenemos de tener y debemos de continuar entre todos los socios de bane en Elche. Esta unión es lo que ahora nos va a hacer más fuerte Pues toda la suerte del mundo para consolidar Elche, el sector del viverismo en Elcheco a nivel internacional. Gracias, Francisco Agullo, por habernos atendido. A ti por llamarnos, interesante, gracias.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 la Glorieta ...con Rosmar y Alonso... ...pues son las 10 menos cuarto... ...y ya damos la bienvenida a Antonio Bazán... ...Antonio, muy buenos días... ...y sé que hoy has hecho un esfuerzo por estar... ...ya que tienes una agenda muy apretada... ...así que te lo agradecemos doblemente... ...nos acercamos a la Navidad... <risa> ...y se aprietan las cosas... ...y hay que ir sacándolas hacia adelante... ...antes de que llegue... ...y sé que has hecho un esfuerzo por estar... ...porque te interesa mucho de quién vamos ah, a hablar... Sí. ...no vamos a hablar de Goya... ...de Rembrandt, de Picasso... ...no, hoy vamos a hablar de otro artista... Y digo artista con todas las sí palabras, porque no es ni es cantaor, ni, ni es actor, ni es poeta, ni es escritor. Y lo es todo. Eh, él, mí, él es el niño de Elche, el Francisco de Elche. Contreras Molina, que hay que decir también su segundo apellido, porque es el niño de Elche. Eh, cuando alguien le llamamos artista, y eso lo hemos comentado alguna vez, eh, el artista es un sufridor. Es aquel que no se conforma jamás con lo que consigue. Lo que consigue es simplemente el siguiente escalón de una escalera infinita, que nunca termina. Porque lo que haces es, vas descubriendo cosas, cuando estás ahí ya estás incómodo, empieza a picarte todo, empiezas a mirar a otro sitio para descubrir algo más y para seguir avanzando. Él empezó cantando flamenco sí, mira. y a partir de ahí todo lo que ha tocado es espectacular. Cantante absolutamente heterodoxo. ...artista abierto a cualquier cosa. Sí, pero es demasiado vanguardista, es demasiado experimental... ¿Y, ¿Y por eso, qué demasiado? Porque eso le pasa factura, porque tiene... Pero le hará detractores... Eterno. Sí. Y, por ejemplo, claro. esto es una antología del flamenco, sí. del mismo que ya se define como ex-flamenco. Escúchenlo. Oh, pensamiento... ...errante dulce pereza... ...mil veces feliz el hombre... ¿Quién puede hacer esto? <risa> Soledades de la pereza... ...solo un genio, ¿no? Francisco Contreras... ...¿Quién se atreve a hacerlo? Pues mira, él lo dice... ...su filosofía es esa... ...él canta lo que le da la gana... ...lo que quiere... ...pero es porque puede... ...y porque sabe mucho... ...y sabe mucho... Porque, por ejemplo, el Museo Reina Sofía le llama a él y no a otro cantante ni artista español para atreverse con una exposición de un cineasta, eh, fotógrafo y también inventor del pasado siglo eh, que se llama José Val del Omar. Era un granadino... ...que está en el más absoluto anonimato, poca gente lo conoce... ...pero el reina Sofía quiso eh, rescatarlo del anonimato... ...comenzó a trabajar la obra de este cineasta... ...porque fue eh, fue un inventor que a mediados de, de la, del siglo 20 ...en 1952, quiso revolucionar el cine... ...y dejó a medias un auto sacramental titulado Invisible... ...ese auto sacramental invisible... ...es eh, el trabajo que se le ha encargado... ...al Niño delche ...por parte del Museo Reina Sofía... ...para que, digamos... ...amplifique con una instalación sonora... ...el trabajo de Val de Lomar... ...y es lo que ha hecho el Niño de Ilche... ...no lo pudo hacer... ...como estaba previsto en primavera... ...por el confinamiento... ...pero lo ha llevado a cabo en octubre... ...se inauguró la exposición de esa instalación sonora que ha llevado a cabo el Niño de Eche, que podríamos imaginar cómo es, hay que ir a verla, claro porque que sí. es Francisco Contrera quien ha amplificado eh, eh, eh, ese auto sacramental invisible y se puede ver hasta el 26 de abril, eso es un, un dato. Y gracias a ese trabajo de investigación, pues él acaba hoy mismo, hoy mismo de lanzar su nuevo álbum, tiene muchos, pues el último... Es un álbum titulado La diferencia entre el barro y la electrónica. Siete diferencias valderomarianas. Lo de Valde Omar Marianas lo dice porque para él es como si hubiera inventado una religión. Las oraciones del siglo 21 Y te voy a poner eh, un avance de, de lo que es su disco en vinilo. ...que acaba de publicar hoy mismo... ...que muchos de sus fans, de sus seguidores... ...tiene muchos detractores, también hay que decirlo... ...seguro que están ya buscando esa, ese disco en vinilo... ...porque es edición limitada... ...cuando se agoten, ya sí, no hay sí. más... ...vamos a escuchar, fíjate cómo va a sonar... Esta, ...ese trabajo... y respiración solo en pasos verticales hacia él. Con lo que estamos escuchando podemos decir que el Niño delche es el único en estos momentos capaz de dinamitar a Antonio Bazán... con lo que hace el panorama musical contemporáneo, lo el hace, actual. Va un en contra de Rompe todos los moldes. Va en contra de todo lo establecido, pero habría que irlo a cantar flamenco. Él puede hacerlo. Es sí. como los grandes artistas, grandes pintores que se van al abstracto, al cubismo, pueden hacerlo porque el día que se ponen a hacer un retrato, un dibujo, son realistas al 100%, manejan el, la mano, la pintura, el lápiz. Entonces, se les puede permitir que tengan claro. eh, esas ideas y que vayan buscando, avanzando, investigando, porque en definitiva, al final, es lo que hace que la música evolucione, cambie, modifique. ¿no? Y él lo hace, y lo hace de esa manera tan irreverente, sin filtros, y que lo que tú dices, tiene el... detractores y tiene uh -huh. gente que le ama. A él me recuerda a Picasso. Eh, fíjate, me recuerda es a Picasso, ¿sabes por qué? rompen. Exactamente, porque deconstruyen todo claro. lo establecido. Picasso lo hizo con las meninas, con el Velázquez. Él lo está haciendo con la música. Mm. Y además, él eh, está demostrando su gran acervo cultural no su, su gran conocimiento cultural porque no es la porque el reina Sofía le llama porque no es la única vez que ha ido a exponer y a trabajar en el reina Sofía en esta ocasión con un auto sacramental invisible de José val de Lomar vale pero ya ha habido otras veces y por ejemplo la última fue Ante el Guernica puso él la banda sonora y claro que puede cantar flamenco y puede uh. cantar pop y rock, uh. que lo hace. Sí. ¿Por qué? Porque su garganta es profunda. Sí. Vamos a escucharlo cómo puso banda sonora a ese cuadro a, de Picasso ante el Guernica. me que un día... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquellos? ¿Quiénes? Ah... Ja, ja. Eh, ya sabes cómo suceden las cosas dicen una cosa y lo de siempre ¿Qué Hay que imaginarse ese no ante la obra de Picasso, ante el Guernica. Para poder para que te llegue, ¿no? Lo que está haciendo el niño de Elche. Hay que verle el lugar evidentemente, pero no, lo no claro, a la guerra, claro, no al no, sufrimiento, pero, no al dolor, Pero aparte no. de eso, hablando del niño de Elche, es ex flamenco, puede volver a hacerlo cuando le dé la gana es performances, que es lo que está haciendo en este, en este momento, es crear una performance delante de algo o con algún motivo, y un artista multidisciplinar, bueno, eh, mi miliano multidisciplinar, no lo sé, pero toca cualquier palo que sea arte, arte cantada, recitada, contada. Y eso lo hace el niño del Che. Por cierto, que algo de parentesco tenemos. Ah, sí, eres sí. familia. Sí. Algo hay. Una vez en los en, en, en la parte de atrás, en el backstage del Gran Teatro, coincidimos y digo, ¿tú tú lo de Contreras de dónde te viene? Y vimos que mi padre, Antonio Bazán Contreras, y su padre, Contreras también, evidentemente, eran primos segundos. Con lo que algo de eso hay en los orígenes, ¿no? con, con Francisco Contreras Molina, con el niño de Elche. Y bueno, pues ahí hay un pequeño acercamiento... Que, que tenemos para este gran artista, el Niño de Elche, que lleva nuestro nombre. Siempre dicen los artistas, bueno, eh, Mónica Carrillo, es que es de Elche. No, bueno, no, este es que se lo sabe, lleva. Es que se sabe. <risa> y además el, el niño, niño de Elche. De Elche. Y es así, no es Francisco Contreras, es no, el Niño no. de Elche. Desde luego, y además lo lleva con mucho honor porque ha sido elegido este año también el rostro europeo, debido a lo que hace, a cómo rompe a, a, esa, pues a ese arte, ¿no? Y, y tú lo has dicho, claro que puede cantar eh, flamenco wow. Por ejemplo, estoy viendo la antología de, de él y, y fíjense, fíjense su garganta ah, al entrar en la montaña ...como fusiona también varios ritmos... Sí. ...la electrónica... con ...esto es de Colombina... ...su disco que presentó también en Colombia... ...bueno el niño de Elche... ...lo es todo pero... ...hay que destacar también de él... ...que es... ...aparte de un activista cultural como digo yo... ...él... ...es un colaboracionista... ...porque tiene muchos amigos muchos en la música y siempre está colaborando sí con eh, la Tundra, si sí con los planetas, que ha creado un nuevo grupo y ahora su última colaboración también lo está haciendo aún más famoso no sé si esa popularidad le gusta pero con un tal Tangana <ríe> eh, hay, ha millones, hay millones de reproducciones en el Spotify, no sé si le gustará que pongamos esta última Eh, canción en la que colabora con Tangana pero lo que lo que sí que me gustaría para terminar es eh, recordar que el 6 de diciembre se le entregó la medalla de plata del bimelenari de la ciudad, no pudo estar en el acto de la constitución el pasado domingo porque estaba de gira se encuentra de gira pero nosotros andamos detrás de él para poder entrevistarlo aquí en Telech Radio Marta ...a ver si tenemos ocasión y... ...es interesante... ...ahora, con él hay que prepararse bien la entrevista, ¿eh? Pero bueno, nunca se sabe... <risa> ...nunca se sabe por dónde va a salir, ¿no? <risa> rompe molde... Sí, sí, él rompe rompe molde... ...pero bueno, de otra forma es una delicia... Los... ...tuve la oportunidad de escuchar una entrevista... ...que le hicieron hace un par de semanas... ...en Radio Nacional de España y consigues entenderlo y te das claro. cuenta de lo que es y te das cuenta de todo lo que lleva y lo asume perfectamente y se da cuenta que, bueno, es lo que hace disfrutar con cada una de las cosas que hace el límite. No sé, mañana veremos cuando se levanta, hacia dónde va. Sí. Lo cierto es que es un hombre que utiliza la cultura para poder entender mejor el mundo en el que vive. Y su voz. Y así nos transmite todos esos emociones, porque él transmite emociones. Sí. A veces... No entendidas, a veces entendidas. ¿Es un artista?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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pasan tres minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos después de nuestro Rincón de la Cultura dedicado este día al niño de Ilche, a Francisco Contreras Molina, quien ha recibido la medalla de plata de la ciudad en el acto de la Constitución Española y quien publica hoy viernes 11 de diciembre su nuevo disco eh, La diferencia entre barro y barro ...y electrónica, siete diferencias... ...la distancia entre el barro y la electrónica... ...siete diferencias Valdelo-Marianas... ...pues después de ese rincón de la cultura... ...dedicado a este artista vanguardista y experimental... ...de la actualidad... ...vamos con eh, la segunda parte del programa La Glorieta... ...vamos con más música a escuchar algo más convencional... ...por ejemplo, lo último que nos ofrece Pablo Alborán... tu canción corazón descalzo entre tus cosas y no encontré más que una nota que guardé donde decías que yo a volver más tarde de las 10 de los segundos y florillas en las cuales casi nunca hacía pie Los días abarcaban tanto que todavía sigo aquí esperando oír tus llaves a través de la pared. Dime cómo hago ahora, cómo vivo mi vida si me sobran horas, si me encuentro perdido en todas las historias que recorren mi lunares. Dime cómo hago ahora Si el te quiero me suena bala de pistola Si el abrazo no es tuyo me sabe a broma ¿Quién se atreverá a quererme? Cuando no queda aplauso Ni grita en mi nombre Con el corazón descalzo Por un camino de errores En huella de mis manos, en cada tecla de mi piano te busqué Algunas fingen que te han visto, sin disímulo pongo el mundo del revés Hice jardines de silencios en los cuales casi nunca vi llover Haciendo de aprendiz en pares Acabé besando Todos los cristales Cuando el reflejo Me engañaba alguna vez Dime Cómo hago ahora Cómo vivo mi vida si me Sobran horas, si me encuentro Perdido en todas las historias Que recorren Mil lunares Dime Cómo hago ahora Si el te quiero me suena a bala de Abrazo no es tuyo, me sabe a broma. ¿Quién se atreverá a quererme? Cuando no quede aplauso, ni griten mi nombre. Con el corazón descalzo por un camino de arroz.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 Con el corazón descalzo, por un camino de errores con el corazón descalzo, por un camino de errores con el corazón descalzo, por un camino de errores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 tino Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroën, carácter box Mecánica Reyes, Aesec, Vegar Concesionario Oficial Mercedes Benz, Urbaser, Mercat Central Delch, Slava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Rentacar, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este domingo las 6, Elche Granada en 101.4, Tele Elche Radio Marca. La Glorieta con Rosmar Alonso. Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta, recordando que a las 9 conectamos con la señal de Telelch, así que damos la bienvenida también a los telespectadores que nos siguen desde las 10 de la mañana por esa señal de Telelch. A las 9 comenzó el programa con la entrevista al presidente ...recién reelegido... ...de la Asociación de Viveristas de la Provincia... ...Francisco Agulló... ...quien pues nos ha comentado... ...cuál es la situación del sector... ...que ha podido remontar las cifras... ...y acabar el año... ...acabará el año en cifras positivas... ...a pesar de ese parón, de ese cierre... ...que sufrieron como todos los sectores económicos... ...durante el estado de alarma... ...también nos ha hablado... ...de... ...la preocupación que existe... ...por parte de los viveristas eh, del Camp de Elche... ...por esos incendios provocados... ...que siguen produciéndose en determinados puertos. Nosotros ahora continuamos en esta segunda parte... ...continuaremos también pendientes de lo que ocurre en el Camp de Elche... ...porque tenemos previsto entrevistar en unos minutos... ...al presidente de una de las asociaciones agrarias... Eh, ...la más eh, amplia, porque aglutina... ...a muchos colectivos, estamos hablando de ADR... ...y de su presidente Pascual Serrano... ...quien firmó ayer mismo en el Ayuntamiento... ...un convenio de colaboración... Eh, ...por el que van a recibir cada año 10.000 euros... ...con el fin de seguir con sus actividades... ...de promocionar no solo eh, los productos de proximidad... ...del Campbell's, sino también el emprendimiento rural... ...y esperan que con la nueva revisión del Plan General... ...se pueda definitivamente desbloquear el proyecto o el objetivo por el cual nació ADR... ...y es convertir el Camp de en destino turístico... ...que unas 200 casas tradicionales que hay repartidas por todas las pedanías... ...puedan abrir, si quieren, como alojamiento turístico... ...en estos momentos la legislación lo prohíbe... ...y el plan general no lo contempla... ...con lo que la revisión abriría esa puerta... ...eso es lo que espera ADR... ...a el turismo rural... ...a asentarlo en nuestro Camdench... ...eso será en unos minutos... ...antes como siempre vendrá la ronda de noticias... ...con nuestros compañeros Vicente Bordonado... ...Paco Gómez y Madra García... ...y ahora seguimos con más música... Con más novedades, con la última canción que nos presenta el cantante Antonio José. Se congelaron tantos besos y abrazos Se congelaron tantas letras de amor Y te quedo pendiente otra noche en mis brazos Y me pendiente a haber tomado ese avión Ya perdí la cuenta de contar tantos días sin ti Las despedidas no cierran heridas cuando hablan de ti Cuando te vuelva a ver en el mismo lugar Cuando te vuelva a ver no te voy a soltar Vendrá un amanecer entre la oscuridad Y habrá valido tanto que esperar. Yo seguiré fingiendo que no estoy tan loco y seguiré soñando que a veces te toco. Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto. Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos. Yo te encontré de frente, había más de una cuenta pendiente. Ahora no entiendo por qué oro tanto si te quise tanto. No quiero que ahora pases al siguiente si no regresas. Fui a lo que ser si no regresas. Tengo miedo de perder mi apuesta por jugar mis cartas en tu mesa. Ya perdí la cuenta de contar tantos días sin ti. Les despedidas no cierran heridas Cuando hablan de ti eh, Cuando te vuelva a Te sigo queriendo más de mil noches vacías y me estoy enloqueciendo por una en que mía, dime por qué hay tanta gente, yo quiero estar a tu lado, me está cobrando el presente por vivir en el pasado, yo a ti te sigo queriendo más de mil noches vacías y me estoy enloqueciendo por una en que mía, dime por qué hay tanta gente, yo quiero estar a tu lado, me está cobrando el presente por vivir en el pasado.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 Yo le prometí no volver a llorar con tus votos. Cómo me duele aceptar que ahora besas a otro. 101.4 Tele-Elch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños...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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaría Alonso Cuando pasan 18 minutos de las 10 de la mañana tenemos ya la sintonía preparada de ...los servicios informativos... ...porque Marga García... ...se encuentra con nosotros... ...Marga, buenos días... ...muy buenos días de viernes... ...eso sí, siempre hay que destacarlo... <ríe> ...y además con una sonrisa... Sí. ...hemos llegado al <ríe> Hemos viernes... ...hemos llegado al viernes... ...bien, pues llegamos al viernes... ...pero también este día... ...siempre llegamos eh, deseando... ...que la incidencia haya bajado... ...del COVID... ...tenemos ya los datos actualizados... ...sí, desde hace unos minutitos... ...ya la Consellería de Sanidad... ...ha actualizado eso, esos datos de cada viernes y tenemos que decir que la incidencia ha subido un poquito, el martes era de 217 hoy es de 230 y es que el número de contagios ha pasado de los un poquito más de 130 del martes a 192 de hoy, en total ya son 5.466 los positivos desde el inicio de la pandemia, un dato negativo es que hay que lamentar tres fallecidos más Uy, aquí en Elche Vaya. Y ya son 44. En el caso de Santa Pola son 7 positivos más, 619 en total. El número de fallecidos se mantiene, que son 7, igual que en Crevillente también se mantiene con 10. El número de positivos es de 15 y son 644 desde el inicio de la pandemia. Así que con bueno, Santa Pola y crevillent esa cifra de fallecidos se mantiene ya desde hace varias semanas, pero en Elche tenemos que lamentar todas las semanas algún algún fallecido más ya son 44 pues estamos por encima de la media ...porque la incidencia está bajando en el resto del país... ...pero aquí en Elche no baja... ...y en la Comunidad Valenciana... ...y ayer reconocía la consejera de Sanidad... ...que tampoco, no saben por qué... ...no se doblega la curva de contagios... ...en la Comunidad Valenciana... ...con lo que dice que no estamos tan mal... ...como en la primera ola sí. de COVID... Uh -huh. ...pero evidentemente ayer pudimos escuchar... ...al director del hospital... ...estabas tú, recogiste sí, sí. sus declaraciones... Uh -huh. ...que la presión asistencial sigue siendo alta... Es verdad que hay 37 ingresados en planta, pero esos ocho pacientes que atienden todos los días en la UCI, uh -huh. pues complica, complica la situación en el Hospital General. Eso es, y por supuesto, ya me de nuevo una vez más a la responsabilidad para intentar doblegar esa curva. Y es que aquí en Elche, eh, bueno, hay... Por ejemplo, el martes había baja esa incidencia, pero el viernes vuelve a subir, o sea que nunca... Sí, pero cuando... Siempre de... estamos... Pero siempre me temía que un fin de semana con un festivo Eso es porque es. no hay un recuento sí. exhaustivo y luego el y viernes detallado. es cuando de verdad tenemos esos, claro. esos datos reales. Y ahora esperemos que la incidencia del fin de semana, eh, mm. donde las reuniones familiares y de amigos supongo que se habrán incrementado por el festivo, mm. no eh, repercuta negativamente en la evolución de la pandemia. Eso es, esperemos. Bueno, no pues son bien. malas noticias. Son malas noticias, pero bueno, es lo que toca. Parece pero que yo casi todos los viernes tengo que dar las noticias. Algún día darás una muy esperemos, buena, por ejemplo... Eh, bueno, no cae en viernes, sí. ¿no?, lo de la lotería. No, no, la lotería es martes. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya me da igual que me toquen la lotería o no. Es que no quiero. Lo que <risa> es que, lo quiero. que queremos, yo creo que todos, es que acabe ya este fatídico 2020. Intentar un poco empezar enero ya con, bueno, con otro pensamiento y a ver si las cosas... Mejoran. Que no nos toque el coronavirus, vamos, es lo único que deseamos. Es la deseamos. mejor lotería, que no la nos salud, toque el coronavirus. desde luego, en eh, mucha razón tienen los spots <risa> publicitarios de la Lotería Nacional y de otras marcas sí. que aprovechan <risa> el estado de ánimo de todos los españoles, valencianos <risa> e ilícitanos. Marga, eh, hazme un repaso de la actualidad. Hoy tenemos, eh, tengo en unos minutos la entrevista con Pascual Serrano, que firmó ayer ese, ese convenio, convenio junto a Saja. El Ayuntamiento sigue renovando los convenios de colaboración económicos, aunque sea a final de mes, pero es que no ha habido tiempo, a final de año, perdón, es que no ha habido tiempo de, de firmarlos antes. Sí, pero bueno, es una ayuda más para intentar promocionar esas actividades que hacen a las asociaciones agrarias en beneficio siempre del Cándels. Bueno, pues eh, lo más destacado ayer eh, bueno, fuimos a visitar ese intercambiador ah, sí, de autobuses hospital. del Hospital General después de varios meses de obras. Uh -huh. Bueno, pues el aspecto ha cambiado ha cambiado totalmente, hay un gran espacio peatonal, ha cambiado esa parada de autobuses. Menos mal. Era mundista y además muy demandada, a todos los que cogíamos el autobús allí apenas podíamos tener espacio para Bueno, pues ahora ya hay para un estar espacio más espacio y además, bueno, también la parada de taxis es mucho más amplia, incluso tienen una zona de sombra, así que bueno, poco a poco elche va cambiando con ese, bueno, ese objetivo de modernización del espacio público que siempre repite el alcalde. Así que, bueno, una obra más que ya está finalizada. Hay que, eso que, hay que decir con esa transformación que está sufriendo la ciudad que la corredora, la, la Plaza de Baix, hay que visitarla sobre todo ahora con las luces magníficas, maravillosas, que sorprenden además gratamente a quienes eh, uh -huh. acuden a la Plaza de Baix Todavía no he visto yo las luces. Ay, debes ir, debes no ir. No las he visto es, todavía. Eh, Pero bueno, ya como el fin de semana, esta noche ya... Iré a verlas. Un ambiente encantador. Ambiente y también, pues eso, hacer que la gente se acerque al, al comercio local, que también es mm. importante, que lo han pasado más, mal estos meses y hay que incentivar ese consumo en los pequeños comercios de la ciudad. Si sí, no, las compras ya se están haciendo, veremos si tendremos bolsillo veremos. para todas las compras. <ríe> Bueno, pues además de ese intercambiador, bueno, ayer también se leyó ese manifiesto por ah, el sí, por Día Derechos. de los Derechos Humanos, fue en el Ordevis uh -huh. con bueno, como eh, las restricciones de la libertad, la crisis sanitaria y, y la, los conflictos bélicos, bueno, pues empañan este 70 empañan este 72 aniversario de la Declaración Universal de los de los Derechos Humanos. Y bueno, además de eso, también ayer ya comenzó ese reparto de las eh, cajas de granadas. Bueno, por uh -huh. lo menos dale un toque. Ya, ya han ha... partido, ya han partido. Ya han partido caja. esas 250 cajas destinadas a valencianos que viven fuera de España o en otras comunidades y que este año debido a la pandemia, bueno, pues no podrán estar con los suyos y por lo menos acercarle acercarles uh -huh. una parte de la comunidad a través de las granadas mollanas. Pues sí, eh, la verdad es que con mucho éxito y una gran acogida y más este año que se ha ampliado se han duplicado el número de cajas gratuitas uh -huh. que se han enviado, gracias también al apoyo económico de la Generalitat Valenciana a esos valencianos donde Por culpa de la pandemia no han podido regresar a casa, no pueden regresar uh -huh. a casa para estar eh, con sus Y por sus lo menos familiares. tener unos sabores de la tierra que eso siempre bueno <risa> Hombre, hace que estén un poquito más cerca de casa. Son cajas de Granada Mollar que envían uh -huh. emoción ¿no? eh, uh -huh. y cariño. Sí. envían mucho Hay mucho contenido detrás de esas campañas. Que en estas fechas también... Lo está También haciendo bien mal. la denominación sí. de origen de la Granada Moyar, no solo con el envío de cajas gratuitas. No, y la promoción, la fuera, fuera, promoción que se está haciendo en los son cada vez más conocidas. Sí, sí, los cortometrajes con esas historias tan emocionantes, tan emotivas como la, la última de este año es la, la de Wilson, Wilson, la del año pasado fue la del abuelo José, creo sí. recordar. Uh -huh. Son dos historias que engancharon, a, llegaron al corazón, que reflejan el buen interior de las personas y el buen, y el interi buen interior de la Granada, de la granada también que no es lo que parece, que está mucho más rica dentro que, que fuera. por fuera, eso es. Y bueno, pues lo más destacado, y hoy por supuesto, como cada viernes, tenemos la Junta de Gobierno. Ah, bien. Hoy, hoy que tendremos. ¿Vas a ir tú, Margarita? Sí, un poquito más tarde de lo normal, será ah, a las 12 de la mañana, ¿La así que bueno, hoy iremos corriendo para llegar a la una y con Preguntar todo, todas las noticias de, de la mañana. pues Preguntar por qué, por qué ese retraso, porque estaba previsto una hora antes. Eso significa sí. que igual ha habido discusiones ¿Ha habido en, algún el, tema... en la Junta de Gobierno. Mm. Veremos qué pasa, por qué se ha retrasado la rueda de prensa del equipo de gobierno. Mm. Estaremos atentos, eso lo contarás lo a la ONU. Lo contaré a partir de la ONU y por supuesto en nuestra web telelx.es y en el Telenita a las 9 y media todas las imágenes de este viernes. Pues muchísimas gracias Marga, nos vemos ahora en la redacción en unos minutos, Hasta gracias luego, por haber bajado y haber estado aquí para repasarnos esa actualidad local y darnos las previsiones para esta jornada de viernes del 11 de diciembre. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias, ahora lo hacemos con la sintonía deportiva, con Paco Gómez. Buenos días Paco. Hola, buenos días. El Che y Granada miden sus fuerzas este domingo a partir de las seis y media de la tarde en el estadio Martínez Valero. Se trata de un enfrentamiento que hace nueve años alcanzó su máxima rivalidad. Desde la final del playoff de ascenso a primera de la temporada 2010-2011, en la que los andaluces alcanzaron la gloria a costa de los ilícitanos después de ganar la eliminatoria gracias a un gol de Ígalo en el Martínez Valero. bueno, en realidad, de ganar no, de empatar, porque tanto la ida como la vuelta acabaron con empate, la ida a cero, la vuelta a uno, pero ese gol con valor doble en campo contrario le dio... ...al Granada en un muy polémico play-off... ...el ascenso al conjunto nazarí... ...desde entonces quedan viejas rencillas... ...sobre todo en la afición verde ...esta será otra historia... ...Granada eh, que está haciendo un gran papel... ...en la Europa League... ...el Elche Club de Fútbol... ...que está solo un punto del Granada... ...que es séptimo también en la primera división... Eh, ...van a medir sus fuerzas... ...buscando tres puntos en el caso del Elche... ...para alejarse todavía más de la permanencia... ...y adelantar a un rival que a priori no es directo, pero que solo está a un punto de los blanquiverdes. Raúl Guti da las claves para hacerle daño a este Eurogranada. Eh, el Granada, pues eh, yo creo que lo que más tenemos que hacerles daño es, es sobre todo, en, en el juego. Eh, tener nosotros la, la posesión del balón, eh, que ellos no nos quiten el, el balón. Y sobre todo, eh, la ventaja que tenemos de que ellos vienen... De, de muchos partidos en, en muy pocas semanas y al final eso, quieras o no, eh, el cansancio se, se nota y tenemos que hacerle mucho daño en, en eso Y bueno, bueno, esperamos un Granada que, que, que es un rival complicado, eh, a los hechos me remita, hasta está, está en Europa clasificado y, y bueno, es un, es un gran equipo Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros y, y en hacer nuestro juego que es lo más importante Partido sin duda apasionante, es el primero de los tres que va a disputar el Elche en el Martínez Valero en su campo en este mes de diciembre, el domingo a las seis y media el Elche contra el Granada, el martes 22 Elche Osasuna y para finalizar el miércoles 30 de diciembre el Elche recibirá a todo un Real Madrid. Retramisión en directo del Elche-Granada este domingo desde las 6 aquí en el 101.4. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias eh, por siempre acercarnos esos momentos eh, tan importantes del Elche Club de Fútbol en directo aquí en Teleelche Radio Marca. Y nosotros vamos a cerrar la ronda de noticias con la información meteorológica, importante información de cara a este fin de semana. El tiempo en Teleelche Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, buen día. Sigue la situación de Poniente y hoy vuelve el viento puntualmente fuerte de componente terral, rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, que junto al avance de una masa de aire cálido procedente del norte del continente africano hará que suban las temperaturas. De momento, ya durante esta madrugada, hemos tenido paso de abundante nubosidad, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 13-14 grados. Para esta mañana, cielos bastante nubosos, pocos claros, viento flojo de componente oeste a primeras horas. A partir de media mañana mediodía se activará el viento puntualmente fuerte de noroeste, rachas que durante las primeras horas de la tarde podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. A medida que vaya avanzando la tarde se irán abriendo más claros, alternancia de nubes y claros, y hoy van a subir las temperaturas máximas que en buena parte del territorio alcanzarán valores en torno a los 22-23 grados. Fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica, el ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y el viento fuerte tiene las horas contadas porque para mañana sábado se podrían alcanzar las últimas rachas de hasta 50-60 km por hora de componente noroeste, temperaturas a la baja máximas en torno a los 20 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. El domingo situación ya tranquila, viento flojo de poniente, temperaturas que suben máximas en torno a los 22 grados, mínimas que van a rondar los 13 grados. Y ya para el comienzo de la semana que viene, mayor aporte de nubosidad, temperaturas en torno a los 19-20 grados y seguirá soplando el viento pero ya flojo de componente terral. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca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 5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 abierto sábados tarde. La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 34 minutos... ...tenemos casi 16 grados de temperatura... ...y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta... ...y vamos con la última de las entrevistas programadas... ...la hemos anunciado... ...vamos a hablar con el presidente de ADR... ...la Asociación de Desarrollo Rural del candel ...que lleva 15 años trabajando... ...por conseguir que el turismo rural se asiente... ...en las pedanías ilicitanas... ...pero también por promocionar los productos de proximidad... ...y sobre todo el emprendimiento rural... ...ayer mismo vimos a Pascual Serrano... ...en el Ayuntamiento de Elche... ...firmando ese convenio de colaboración... ...con el concejal de, del área... ...por el que esta asociación ADR... ...que aglutina a muchos colectivos agrarios... ...va a recibir 10.000 euros... ...para precisamente conseguir sus objetivos mediante la realización de numerosas actividades. Pues conozcamos cómo van a emplear ese dinero que sale de las arcas municipales. Pascual Serrano, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. 10.000 <risa> euros son los que van a recibir ustedes, ADR. ¿Y cuáles son las eh, principales actividades a las que van a dedicar ese dinero que es el correspondiente a este ejercicio que está a punto de terminar? Claro. Ese, vamos a ver, nosotros estamos trabajando eh, sobre todo pues la, la lo que es la puesta en valor de nuestros recursos turísticos en el campo delche de favoreciendo el emprendimiento que, que emprendedores del campo delche de puedan eh, trabajar con tema de alojamientos rurales con tema de gastronomía con tema de, de rutas pues todo lo que es servicios relacionados Con, con el turismo, que es una actividad complementaria a la agricultura. Eh, hemos trabajado y estamos trabajando desde hace varios años en, en que el producto de proximidad, el producto de nuestros agricultores, llegue al consumidor de forma directa y de forma fácil y que la gente consuma producto de temporada, producto de cercanía, producto ecológico y sabes que el, el mercado ecológico ya está funcionando y ya es todo un éxito. Y, y tiene una doble vertiente por una parte la ventaja que tenéis los consumidores de que podéis consumir un producto ecológico y de calidad o un producto de temporada si vamos a un mercadillo tradicional de agricultores y, y por otra parte anima a muchos a muchos jóvenes a, a tener una salida a su actividad ¿no? al tener una salida en la zona y no depender de intermediarios y y de grandes superficies, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de sacar el producto que tenemos cercano, eh, que nos beneficia tanto a consumidores como como a productores. Bien, pues estos son los objetivos. Vamos a ver cómo, cómo está la situación en estos momentos. 2020, el sector agrario, los productos de proximidad, los ecológicos, eh, cómo, ¿cómo están compitiendo en este mercado, en el mercado local? En el mercado local, ¿cómo están compitiendo? Bien, eh, el Che es una de las de las ciudades que eh, en el cual el producto local y de proximidad tiene más más presencia. Tenemos 20 20 mercados en los que se vende producto de, de proximidad, o sea, que somos una ciudad muy vinculada al al campo, ¿no? Entonces, pues eh, ahí estamos trabajando, ahí ...muchas personas... ...el tema de los mercados por ejemplo... ...pues es algo... ...que tenemos que pensar en el relevo generacional... ...ya hay mucha gente que es muy mayor... ...y, y hay que ir pensando en jóvenes... ...que se vayan incorporando... ...a, a esta actividad... ...pero... ...el tema yo creo que... ...que puede, que puede ir muy bien... ...y que ahí tenemos muchos... ...consumidores en Elche... ...que consumen ese producto de temporada... Uh -huh. y, ...y producto de calidad... Uh -huh. producto ecológico y es algo que que va que va a más, ¿no? que va a más. El, el relevo generacional es fundamental para entender o para que tengan ustedes éxito a la hora de aplicar lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia que la venta online es el futuro Sí, la venta online es, el, es, es un canal de comunicación entre el productor y y el consumidor. ¿eh? Y, y una forma de que el producto llegue, que conozcamos qué producto podemos consumir de forma fácil, o sea, tú accedes a, a tu terminal de, del móvil y sabes qué productos está está cogiendo el productor esta semana y y dónde se lo puede recoger o, o que te lo lleven a casa. Y, y si somos una red importante, pues esa distribución pues puede ser... Eh, es lo que tú dices eh, es lo que dicen muchos consumidores te evitas de llevar muchos kilos hasta casa desde el mercado claro. En estos momentos ustedes han aplicado a esa venta online la están aplicando en algunos de Sí, los estamos eh, estamos con, con dos pilotos uno en el mercadillo ecológico y otro en el tradicional, estamos viendo que funcione bien y luego los, los 60 productores que, que venden en en comercio local, pues se tienen que ir sumando y animando pues poco a poco. Ahora tenemos un, un par de pilotos en marcha, estamos viendo pues que haya una plataforma que funcione bien y que sea cómoda para los consumidores y para los productores. está por ejemplo, eh, la que ahora tenemos en marcha, pues el productor en cualquier momento puede ir actualizando sus precios, porque los precios de los productos consumidores, de del campo eh, van variando de un día para otro y entonces pues con esa plataforma tú, el día que tú entras pues tienes el precio de del día, ¿no? Y y es una web pues bastante dinámica. Estamos probándolo y si no funciona bien esa pues pues intentaremos con otra, ¿no? Eh llevamos trabajando con eso bastante tiempo y, y hemos hecho pruebas y hasta parece que ...que está vale. funcionando... ¿no? ...si está en el periodo de prueba... ...se puede ya decir el enlace... ...para dónde hay que cliquear... ...para que eh, la compra... Eh, se, ...se lleve a casa... ...o se recojan los mercadillos... ...sí, sí, se puede decir ya... Sí. ...el enlace de del primero... De, ...de los consumidores... ...de los productores... ...sí, ya lo podemos decir, sí... ...¿cuál es? Eh, ...pues... ...el enlace es... ...el sabor de Elche... .pot.co. .com. El sabor de Elche.tod.coop, no, el, bueno, el, el, el, el Elche mm. ¿vale? OD, un dominio acabado en COD. No, ah. no. No, no. Ah. De cooperativa. Ah, es cooperativa, ¿vale? Y el TOD de de ¿de qué es? ¿Eh, lo qué? Bueno, el sabor de Elche, si lo ponemos, T-O-D, o C-O-D, -E p no, no, no, te, te, no lo, te, te lo miro. Eso, te lo he mandado al WhatsApp, te lo he mandado Ah, vale, pues ahora lo miro, eso es en un segundo, lo miramos, a ver cuál es el dominio, a ver, eh, hay varios WhatsApps, ah, sí, p o de, produc de producto, de p o y cooperativa, vale, uff, es un, no hay dominio. ...hay que poner el sabor de Ilche todo junto... ...punto... ...no parece muy fácil, ¿no?... ...para... Vale, ...para piquear... <ríe> ...ya, pero bueno... Vale. Iremos mandando el enlace y lo compartiremos Muy bien eh, Por ahora no se puede, no hay un dominio No hay algo que sea directo Pascual eh... sí, no, es, es, Bueno, directo es Entras en la página, el sabor hmm. de Elche y ya está Pero te tienen que enviar el enlace Porque para entrar es algo No, complicado. para entrar entras en la página web directamente Que es el, sabor, el sabor de Elche Y se entra sí. en la página web bien. Y se entra en la página web y a comprar Muy bien ¿Vale? eh, Aparte de esta De este este proyecto piloto de la venta online, ¿cómo está el emprendimiento rural? Porque es en estos momentos el objetivo es convertir esas viviendas tradicionales en alojamientos en hostales turísticos. Es el, el objetivo, la mayoría de los proyectos que hay sobre la mesa de emprendimiento rural van por por esta por este ámbito, por por este camino. Ver, no, el emprendimiento rural Eh, va un poco en generar eh, en generar actividades complementarias a lo que es la agricultura el poner en valor los productos que tenemos ¿no? entonces eh, por ejemplo pues hemos estado promocionando nosotros trabajamos a nivel local pero también trabajamos a nivel a nivel provincial y est estamos liderando lo que es el grupo de acción local y la federación de Alicantina también, ¿no? Entonces, a través de la Federación Alicantina de Desarrollo Rural eh, hemos lanzado un programa que es el programa Esencias eh, en el cual eh, pues lo que se potencia son eh, las rutas eh, que, eh, que imparten lo, lo que son los los productores, ¿no? La, la, los productores de la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres ir a, ...a conocer cómo se producen las granadas... ...el, el periodo de floración, etcétera... ...todo eso eh, lo estamos poniendo en marcha... ...pero ya dentro de un proyecto a nivel provincial... ¿no? ...que es Esencias, ¿no?... ...aparte de lo que hemos ido trabajando, promocionando... ...trabajando, asesorando a todos los productores... ...aparte de poner en valor también nuestro patrimonio... ...nuestros usos, nuestras costumbres... Este año habréis visto la campaña que hemos hecho de las porchaes de, de, del cans eh, temas de, de fotografía pues un poco ir poniendo en valor nuestro patrimonio esos 10.000 z euros pues se van utilizando pues en todas estas campañas de estas coordinaciones eh, esta coordinación y todas las actividades de promoción este año pues hemos preparado cosas online que, que iremos lanzando por pues, la situación que hay de de la pandemia. Eh, el dinero que reciben del ayuntamiento no es el único. También ustedes están dentro de eh, ese grupo de acción local eh, donde manejan fondos europeos. ¿Está llegando bueno, el dinero europeo al Candel? Eh, ¿Va a llegar? Eh, ¿En qué situación sí, se encuentra? Sí, ll está llegando, sí, está llegando. ¿Y, hay, ¿Y para y qué? Hay promotores que están que están percibiendo esas ayudas y, y que están trabajando vamos eh, eh, eh. eh, llevamos dos años con el grupo de acción local ahora va a salir eh, salió una orden que ha estado que, que ha estado funcionando estos dos años ahora para esta próxima convocatoria ya se va a pulir mucho más para que sea mucho más accesible tenía sus limitaciones como todo va mejorando pero el dinero está llegando al campo del che y Uh -huh. ...y a toda y a toda la zona líder, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, cu, cu, eh, ¿Cómo llega Alcández? ¿Se solicitan...? Eh, claro, tú eh, ¿son tienes ¿Son subvenciones del 50%, del 80%, del 100% de los proyectos...? ¿Cómo está llegando ese pues dinero? Pues hasta 70.000 euros en creación de empresa no agrícola... Eh, ...te subvencionan hasta 70.000 euros, o sea que... ...a fondo perdido. ¿Y sí. ese dinero ha llegado para qué? ¿Para qué proyectos ha llegado el dinero...? Pues ha llegado el proyecto eh, para proyectos por ejemplo de eh, en el museo de pusol la ampliación de, del museo de pusol eh, es con esos fondos para una, una industria de, de astillas de para aprovechar las lo que son los restos de poda y, y utilizarlos como muy y todas esas cosas para ese proyecto con la trituradora y bueno, todas estas cosas y nada y para algunas casas rurales que también está el proyecto en marcha, o sea, hay hay distintos proyectos a los que ha llegado al Campo de Elche. Ya tenemos casas rurales para qué? Para rehabilitarlas, para convertirlas en alojamientos turísticos. Sí, para convertirlas en alojamientos turísticos. Pero cómo está la legislación? Este... El plan general lo contempla, lo se permite el aperturar las casas rurales del Campo de Elche en hoteles o sí, en hostales? Sí. vamos a ver, eso va por normativa autonómica y se puede hacer, ¿no? El, el tema único que comenté yo ayer es pues que hay ciertas viviendas que, que por las circunstancias de la parcela están fuera de ordenación y que ahora con el nuevo plan general pues viviendas de más de 50 años en el campo del Che aunque tengan una superficie de 500 metros porque tenían corrales, tenían de demás pues que esas viviendas se puedan rehabilitar y puedan funcionar aunque no tengan una parcela de, de 500 metros. Esos es son los problemas que nos hemos ido encontrando. Ah, antes. claro, porque la normativa este actual año. permitía abrir a, o convertir las viviendas del Candel, en albergues o en casas rurales, de turísticas, siempre y cuando tuvieran 10.000 metros cuadrados. Claro, para poder hacer la rehabilitación. Sí, que siempre que estuvieran dentro de ordenación, claro, en una parcela, ...de más de 10.000 metros cuadrados. Ah, ¿Y ustedes ahora consideran que hay otras casas... ...que no alcanzan eh, esa cantidad de, bueno, de terreno? Bueno, más de 10.000 metros... ...es el 20% de edificación en la parcela. Uh -huh. Entonces, eh, estamos en una zona de minifundios, ¿no? Entonces, uh -huh. hay hay muchas casas... Eh, ...casas de más de 50 años, casas tradicionales... ...pues que se encuentran en una parcela de 8.000... ...de 6.000 metros etcétera y ¿no? entonces esas partes esas viviendas que tienen que, que perderse están fuera de otra nación pues yo pienso que no no deberían estarlo porque es una casa que lleva ahí 50 70 80 años y es una casa de agricultores ¿no? pero Justo ustedes a de nacieron hace 15 años precisamente con este objetivo luego han ido incorporando otros porque hay muchos retos para el mundo rural ¿Pero por qué? ¿Consideran ustedes que hay tanta demanda o hay tanta oferta para convertir el Camp en destino turístico? ¿Por qué creen ustedes en ese en ese objetivo? Si hay tanta demanda, sí, sí que hay demanda. Cada día hay más demanda en, en vivir experiencias, en más que un turismo de compras y, y, y de playa, pues empieza eh, empezaré ...es la tendencia del turismo de naturaleza... ...el turismo de la experiencia es... ...yo creo que es el turismo del futuro, ¿no?... Uh -huh. ...y yo creo que el campo del Che... ...reúne todas las condiciones... ...para para ser un, eh, un destino de turismo experiencial, ¿no?... ...que es con lo que estamos trabajando... Eh, pero ustedes han sondeado, supongo, a muchos eh, emprendedores eh, rurales. Eh, cuánto ¿Cuántas eh, casas rurales son las que, turísticas, son las que ustedes calculan que podrían abrirse? Bueno, hay, hay una, unos 14 proyectos ahora que que se están trabajando, ¿vale? Pero yo creo que ten, tenemos un potencial para tener un centenar de casas rurales en el campo del Che, fácilmente. Caben 100 proyectos. ¿Casas rurales en el Campo Tenemos 326 kilómetros, el Campo de hecho es muy grande. Tenemos 2.000 viviendas en el medio rural, o sea que hmm. digamos que, eh, eh, que abrir, 200 o claro, 100, 100 casas, sí. Son estimaciones, que Ya, son estimaciones. Ir. Pero es evidente que abrir al turismo el Campo de Elche significa también lo que usted estaba comentando, trabajar por preservar el patrimonio, el paisaje y la gastronomía. Claro, claro, en eso ese es el el objetivo fundamental, ¿no? Es que ese turismo sirva para financiar ese mantenimiento, ¿no? Es generar recursos para el Campo de Elche, ¿no? Y que, y, y que podamos mantener los huertos y que podamos mantener puesto toda la infraestructura natural que tenemos en el campo del Chile. Pues hace 15 años esto era como un sueño para ustedes. 15 años después y en tiempo de pandemia, ¿qué es? ¿Qué de, ¿Cómo de cerca están ustedes de conseguir este objetivo? ¿Cómo de cerca? Pues muchísimo más cerca. Yo creo que estamos a una media de cinco años para para que se note el cambio, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, hemos trabajado mucho hay mucha ya mucha sensibilidad por parte por parte de la Generalitat y por parte del ayuntamiento y por parte de todo el mundo ¿no? entonces y además que el mercado la economía circular las tendencias son a, van para ahí ¿no? y, y con eso estamos trabajando pues pascual serrano le agradecemos que nos haya explicado precisamente el trabajo que realizan desde ADR. Gracias. Muy bien. 101.4 Telehelp Radio Marca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 Ahora los trámites con Aigües Delch también lo son, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900 700 749 y si tú llamadas por una avería, estamos disponibles las 24 horas. Aigües Delch tu agua de cada día. ¿Volemos una ciudad más neta? ¡A conseguimos entre todos! Et recordem que está prohibido el abocamiento de a la vía pública o interior dels los contenidos hem de depositar-los a l'abocador Dinerts. De 0 a 100 quilos, pots depositar-los al punt net fixe situat a la Jotjo, al Parc Agroalimentari L'Alcúdia, o en Carrús, carrer Pianya 37. I per a totes pesos, a l'abocador RCD, en partida Vallongas 45, junta a Urbacer. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Ells, treballem per un a ells més net.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 Desturba Ser i Ajuntament d'ells, treballem per una Els més net. Imedhospital es llanza la prova combinada para la detecció de la COVID-19, PCR i test de antígenos en una única visita. Resultat en 15 minuts con confirmació en menys de 12 hores per PCR. Sol·licite una cita en imedhospitales.com/test o acuda directament a su centre Imed més cercano. Imedhospitales. Factor humà tecnologia punta.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 Con Rosmar y Alonso Quedan tres minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana Nosotros nos despedimos Les deseamos que tengan un buen fin de semana Ya llega Rosa Lucas para realizar su programa Entre amigos Nos vamos con la música de la banda de pop rock española Despistaos con mi accidente preferido Volvemos el lunes de llorar y hacerme el fuerte Por si acaso te conviertes en invierno Buscaremos una excusa para vernos Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte Te prometo que no me pondré nervioso Ni hablaré sobre esta vida tan injusta Comeremos eso que tanto te gusta. Como hacíamos